A ver si lo podemos mejorar. Bueno, Claudio, contanos cómo está la situación. ¿Han tenido despidos ahí en los últimos días? Sí, nosotros venimos, o sea, eh, previamente la empresa ha tenido plantas en Buenos Aires en Paladero y en Munro, y esas planta bueno, fueron cerradas en realidad. Acá en Natalos Ríos del Cerro la situación es la siguiente, el, el día martes de la semana pasada se cae arriba martes, martes.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 bajo el dinero impálogo que es la conciliación obligatoria el, la fábrica es como que eh, no se trata pero sí como que no lo toma como despedido pero eh, no no acepta que entren a trabajar ni se dure la conciliación y se compromete la, el día de, de ayer el Ministerio de Trabajo Provincial eh, y no la fábrica para que el día viernes los compañeros géneros trabajar la conciliación vence el 8 de agosto. Pero eh como algo que sucede real, ¿no? estamos a la a la expectativa de eso, ¿no? Es decir, eh, en la conciliación obligatoria está vigente, pero eh una de las de los efectos concretos que debería tener no se está cumpliendo, que es el reingreso de tus compañeros. Exactamente, o sea, eh debía esta demora el ministerio el día de ayer a la empresa para que los reincorpore. Eso, las 72 órdenes se vienen y juegan a, a la tarde, a noche. Así que el, el, vamos a ver qué posición toma la, la fábrica respecto a los muchachos En realidad, es más profundos Acá en esta ciudad, venimos con situaciones parecidas. También me lucró más de 50, 60 compañeros en otras empresas. Venimos compañeros de 15 de la ciudad nuestra. Tenemos compañero de 20. Hace menos de un mes que, que también quebró. Pero acá eh la situación es, eh, es intacta porque estamos con trabajo, se está trabajando bien. O sea, no hay una crisis, ni mucho menos hay presentado un procedimiento de crisis. Eso sea, que tenemos a la nosotros de sindicato sindical en un marco de ilegalidad también porque están, nosotros están despedidos, donde se dieron 24 compañeros y tenemos no, o sea, en este momento alrededor de 60 contratistas son cosas rísticas que llegó, no, no te cierran. ¿eh? ¿Cuántos trabajadores hay en total en la, en la fábrica? Trabajadores directos, o sea, operarios. Estoy hablando de afiliados al sindicato, andábamos en 250 y tirolas. Eh, los jerárquicos, eh, acá lo cuentan como por el convenio, que pues, o son sea, supervisión, bueno, jefaturas y todo. Eh, andábamos, te digo, andábamos porque todos los meses acá, eh, en este y en las otras, eh, eh, están reduciendo personas del jerárquico, que estaba por el convenio. Eh, and, and, and, and yeah, de las fábricas hoy en toda Argentina anda alrededor de los 600 empleados pero eh, yo como delegado hace siete años que estoy acá y no quiero mentir dar, pero en pocos de seguro en los últimos 7 o 8 años ya han perdido más de 60 puestos de trabajo de compañeros que en realidad no han sido vestidos formales como esta situación sino que han sido encubiertos desde el punto de vista de que no se repone gente eh, que se subila o compañeras que, que no están, ¿no? Así que la, la situación es esa. Y en realidad, eh, eh, no quiero hablar político porque los compañeros han ido otros partidos, pero se ve un plan, plan que está a favor de ellos. O sea, son flexibilizaciones, estamos hablando todos los días por el tema de la flexibilización laboral, ¿no? Sí. Mm, eh. Qué motivos eh, les ha dado la empresa para estos 24 despidos? No, no, no a los muchachos no les ha explicado ningún motivo. Eh Eso cuando uno lo habla informalmente hace la circulacento. No hay un motivo real, la eh, el tema es que estamos eh son 24 compañeros en la calle eh y dos a acudir, se si una crisis real de la cual tendremos que presentar los últimos tres balances y no dejamos es procedimiento real de, de crisis. Eh, tampoco, lo primero que tenés que eliminar son, son los contratistas, o sea, ojo, no tenemos nada contra los compañeros de contratistas que trabajaran bajo el, el amparo nuestro, pero, o sea, con, con, con compañeros químicos, ¿no? Es decir, son muchos que no pertenecen a la empresa y están diciendo cuatro o tres, estamos en una situación de, de trabajo, ¿no?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 entre los muchachos que estaban en Buenos Aires eh, no hubo ni un procedimiento crisis. Es más, el ministerio no disminuía en ningún momento ni una preventiva. Es más, un día viernes, sí. había... eh, los compañeros que estuvieron ahí, fue a cualquier compañero del mundo, se proponieron que el miércoles arrancaban, llevaban la batería de la mañana, que teóricamente, sal, se encontraron con con la fábrica de Cofrado,